Bienvenidos sean todos aquí al roll Y fíjense que hoy les tengo unos invitados muy especiales Esta banda llamada Onixé Que son, son ganadores de la votación por internet En Riff y Guerra de Bandas de Aconcagua del 2010 Este Ellos son Pepe, el baterista ¿Qué tal? Muy buenas noches Beto, el vocalista Estamos. Y Osvaldo, el guitarrista Y nos falló el bajista Pero pues con tres se puede hacer una muy buena entrevista Falta pero pues ahí manda saludos Y no digo más guapo porque Beto se enoja ¿Qué? No, no dicen quién es el más guapo Luego les pasamos una foto de ellos y ustedes decidirán quién es el más guapo Y cuéntenme muchachos, ¿quién este es el que compone las canciones de esta banda? Pues en realidad es Beto, la mayoría y Pepe pues también pues, por ahí. ¿Cuántas, ¿Cuántas canciones llevan? propias? Ahorita Seis, seis. Mm -hmm. Si sí, tú ya, ya ensayaras y la otra ya estamos bien, bien grabadas Está el sí. proceso aquí ¿Y en qué se inspiran para escribir? Sí, en las chicas, en la el novia, humor, en el amor, en el sabor, novio, así, todo eso <risa> Todo eso que nos pega Los en Los temas comunes de siempre ¡Hombre! <risa> <risa> no, eso es la de esto Por favor, ojalá <risa> eh, ¿Cuánto tiempo llevan juntos tocando? Un mes, no, un año y un mes, siempre, sí. siempre. Eh... Sí. Y cuál es su meta a corto plazo como banda? Eh, pues ahorita estamos eh, ya grabando en su momento, bueno hace como unos ocho meses grabamos de manera casera nuestras canciones y pues ahorita ya estamos haciendo de una manera más profesional. Tenemos cuatro canciones grabadas así y vamos a grabar otras otras canciones que bueno queremos incluir en algo que va a ser algo más formal, un disco, tal vez un EP, que bueno después estaríamos ya pues enseñándoles y nos pare les guste, ¿no? No, okay. qué ¿Cuánto tiempo le dedican a la composición de una canción? Pues en realidad han salido a... Espontáneamente Llega sí. a, llega este... que crees? Tengo una letra A ver, ponle un ritmo Le ponemos un ritmo sí, sí. De repente queda, los ilumina el Espíritu Santo Y dicen Ah, ya podemos componer". Sí. Exacto Ya Acto. después a través del tiempo Pues va mejorando la canción Va puliendo Solos todo. Y hemos tenido también Pues canciones que en su momento hemos querido hacer Y que pues tal vez no se dan Y otras canciones que se dan de una manera mucho más rápida Entonces, Esto es de, de todo ¿Y cuánto tiempo le dedican a los ensayos O a practicar diariamente sus instrumentos O sus letras? Así individualmente Pues yo me echo como dos horas diarias este, Y con banda pues sí ensayamos Como de tres a siete Más o menos es el, Aquí el, pues, Ahora sí que el tiempo próximo pues, Las cuatro horas cada fin de semana uh -huh. Cuando se puede, claro, o cuando tenemos un evento importante eh, Pues si nos vamos a ensayar Más que nada ensayar el, el show que vamos a dar Pues sí ensayamos con más frecuencia O por los vecinos Claro, que lo escuchen sí. sí, porque es muy diferente que puedas ensayar, no sé, una guitarra O que puedas ensayar la batería, también hay, hay horarios, ¿no? Pero pues bueno, tratamos de, de aplicarnos Muy bien, aquí estamos con Onyx Vamos a exponerles una canción de Los Bunkers Regresamos para Uf, seguir entrevistando no. a esta gran banda eh, Después de esta canción Sin saber nada de ti Ni siquiera el agua que rodea mis pies Puedo sentir Lo intento cada vez mejor Y no estaré Satisfecho hasta olvidarme al fin de ti Como soñé Tengo tantas cosas recordar, pienso que es muy tarde para mí, pienso que es momento de olvidarme ya de ti, llueve sobre la ciudad, porque te fuiste y ya no queda nada más, llueve sobre la ciudad, porque te fuiste y ya no queda nada más.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 nada que hacer si tú me devuelves lo que di ya no habrá que preocuparse para ser feliz llueve sobre la ciudad porque te fuiste ya no queda nada más llueve sobre la ciudad y te perdiste junto a mi felicidad Tengo tantas cosas que decir, tantas que ya me olvidé de olvidarme y no volver llueve sobre la ciudad porque te fuiste y ya no queda nada más llueve sobre la ciudad y te perdiste junto a mi felicidad llueve sobre la ciudad ya no queda nada más de la ciudad regresamos aquí con Onyx E y <risa> eh, déjenme preguntarles este qué género es el que ustedes tocan pues es aquí una como fusión entre la, los gustos de nos de cada uno de nosotros y como que es algo experimental el asunto porque le metemos ahora sí que lo nuestro y pues algo de nuestras influencias sí claro o sea cada cada canción que tenemos eh, pues una muy, suena muy distinto a la otra a la anterior eh, estamos apenas en ese proceso de Encontrarnos con un ritmo Y de hecho no nos queremos encasillar Porque pues nos gusta estar variando Claro este Musicalmente, ¿cuáles son sus influencias? este ¿De quién toman la experiencia para decir Vamos a tomar un camino similar O vamos a sacar este pedazos de estos artistas Para tratar de hacer nuestro propio ritmo? Pues como, como te decía Es como una, una influencia eh, Pues por ejemplo eh, Más bien nos, nos apegamos mucho a las a las trayectorias de otras bandas que están en el mismo en el mismo eh, underground o sea o que están eh, pues como manera independiente no sé nos guiamos en la forma de trabajar en la forma de hacer sus sus canciones en lo, en lo personal no sé eh, yo admiro mucho bandas como Enjambre, como dildo eh, que son bandas que bueno se han levantado desde desde abajo y bueno pues así más o menos nos estamos nos estamos guiando eh, musicalmente eh, a quién admiran así quién es, puede ser su ídolo de la música De cada uno Pues, aunque suena muy trillado A mí, pues, Slash o... No, es Slash sí, Slash, está, no Sí Pues sí, creo que el de todos los guitarristas es Slash sí, está muy trillado por Está después. muy trillado por eso, sí, pero... Yo, no soy bate, yo, yo soy baterista Y a mí no me influyen tanto los guitarristas Pero bueno, no sé, me gusta mucho Admiro mucho a Rodviera de, de Dildo No sé, a, a Adrián García de La Gusana Ciega Son personas así, bueno... En ejecución, bueno, se me hacen muy buenos, Alex de, Maná, es otro de mis es otra de mis inspiraciones. Eh, ya hablando en un tema un poquito más personal de, de la banda, ¿cómo se llevan ustedes? ¿Entre ustedes a, eh, como bandas son como hermanos o son más bien como socios? ¿O cómo se podrían definir la relación que tienen como banda? Pues como banda, Pepe y yo somos hermanos. Somos hermanos. de la banda <risa> a <risa> <risa> claro. claro. Sí. Sí, pues podemos sí, estar peleados, pero pues hay que ensayar, ¿no? Y pues eso, de cierta manera, nos une. Aunque a mí es el que siempre me dicen, pasa de recado al otro, teniéndose uno ahí a ah, cinco sí, metros claro. ahí. O sea, viviendo en la misma casa, Exacto, tú eres el intermediario sí, de pues ellos dos. Si queda, a pararse en la sala y hablar con <risa> Pues sí nos ha unido, ¿no? Y finalmente siempre hemos jalado juntos Y en las buenas y en las malas Pues siempre he estado, hemos estado juntos Y bueno, sabemos que el bajista Por razones personales no pudo venir Pero ¿Él también se lleva de la misma manera con ustedes? ¿O es un poquito una relación más profesional que de amistad? Pues sí, güey ¡Sí, güey! ¡Ya llegó la luz. Sí, Sí, wey. Wey. Pues Exacto. es un amigo de hace mucho, yo tocaba con el término, toco en otra banda, entonces pues ya lo, cono lo conocemos, vamos a fiestas y demás, entonces está muy acoplado con nosotros, igual más, más que en lo musical, como amigo está muy acoplado con nosotros Muy bien, entonces ahorita para todos nuestros radioescuchas les vamos a poner una canción de Onyx E, ¿eh? esta canción que es, Pepe me dices Ah, pues la última canción que grabamos se llama Cinesas y Pasto Seco, una canción bastante rítmica, bastante bailable, pues ojalá y les guste eh, Y esta canción, ¿de quién fue este obra? De Pepe. de Pepe, eso yo le escribí y pues ya todos le pusimos el, el ritmo y demás. Ahí tiene la participación de Luis Morton, un amigo nuestro que, que Fer conoce muy bien. Pues <risa> ojalá les guste, ¿no? Ok, vamos a escucharla, esperemos les guste y regresamos después de esto. Cenizas y pastos secos, mis ojos rendieron mi cuerpo temblando de feo Beso fallido un abrazo y el preámbulo de loco y Se Cenizas y pastos secos, mis ojos rendieron mi cuerpo temblando de feo Beso fallido un abrazo y el preámbulo de loco y de la ilusión del encuentro anhelado, fueron de solos besos, el reflejo de nuestros sentimientos que más que rotos se encuentran vacíos, y si nos entregamos tanto, tanto, tanto, tanto, sin habernos conocido, quizás con el tiempo, logremos enamorarnos, se dice Se tus ojos de miedo mi cuerpo temblando de frío beso fallido un abrazo y el preámbulo de lo prohibido semisas y pasto seco tus ojos de mi cuerpo temblando de frío beso fallido un abrazo el preámbulo de lo prohibido Regresamos aquí con la banda Onyx E Y díganme muchachos, yo sé que las bandas independientes pues Tienen algunos problemas internos a veces Por el mismo hecho de que no solo se pueden dedicar a la música Tienen que conseguir este, a veces recursos para financiarse O tienen algunos otros compromisos establecidos Así que díganme, viendo estos eh, factores ¿Ustedes han tenido problemas dentro de la banda? Mm, sí, más nada por el dinero Porque pues, no hay quien nos apoye con el dinero Y pues, como cada quien uno estudia, otro trabaja y estudia, y pues, más que nada es por eso. Se nos hace complicado luego así ensayar, que es lo que ahorita últimamente nos ha fallado. Sí, luego movernos de, de, de una tocada a otra tocada, sí. También es, es difícil, como no hay, sí. no hay transporte, pues. Sí, eso dentro de los, de los problemas que se pueden presentar, como... Como banda hemos pasado por situaciones chistosas, nos ha llovido en un concierto, sí. en, un, en una tocada ¿no? nosotros nos nosotros Nos tocamos, ah, por cierto, no, hemos pasado de todo, también ha habido cosas bastante bastante buenas Pero bueno, sí, algo pues seguimos aquí esperanzados, Esperemos algo Y bueno, ustedes como banda independiente, pues me imagino que tienen planeado crecer de alguna manera. Este, como banda. ¿eh? Como unos 70, dices. Bueno, pues este, personalmente y como banda, ¿hacia dónde quieren llegar como músicos? ¿Hasta qué límite? Bueno, pues yo creo que no queremos vivir, o por lo menos no esperamos vivir de esto Porque las condiciones son muy muy, muy dif difíciles, ¿no? Pero pues yo creo que queremos eh, dejar plasmado en un disco que nosotros pues, hacemos nuestra música Y de ahí, pues, en, más. en... Ah, exacto, como toda banda que hace pues, es esto y quiere más y quiere más Ah, todos son chompazos, correcto. ¿no? O, sea, o sea, quisieran llegar a ser el nuevo RBD de... No, ¿qué no, no, no. ¿No? ¿Hasta, hasta dónde no. Podemos llegar así hasta donde ya, ¿no? Sí. <risa> muy claro este, eh, Bueno este, ¿Cómo empezaron? este No de a nivel banda ¿Ustedes musicalmente cómo se iniciaron? Pues Lo recuerdo muy bien Que fue un 7 de noviembre De noviembre del 2009 Yo conocí a Beto En el metro <risa> ¿Metro qué? Eh, el metro Shola Dije hola ¿Tú eres Beto? Sí, yo soy Beto Y ahí nació Onyx La gran claro. historia de Onix Por pues no, si tenían no, duda de cómo habían empezado Ahí está la historia contada por Osvaldo No, bueno, en realidad fue que Nos conocimos por internet, por mi hermana y ya, De hecho, toda la banda Casi, casi ha sido por internet Un ex bajista igual lo conocimos por internet Un saludo a Vazia Vasia es su <ríe> ex bajista rock, rock, Y en Spoon Rock En Spoon Rock Bueno, me imagino que eso va con dedicación, yo no sabo Exacto. bien Exacto <risa> Ok Y ustedes, como personas, ¿qué los llevó a aprender a tocar un instrumento o a empezar en la música? Pues yo la verdad empecé así de vocalista en una banda Y ahora sí que a través de que fui viendo así a mis amigos tocar y todo y La guitarra, fui aprendiendo ahora sí que individualmente este, Leí cursos por internet, este, agarré más la guitarra Sí, tocaba cosas que no se me entendían ni nada Pero pues ya fui eh, aquí como que creciendo y pues ya ahorita ya se me da cantar y tocar ¿Y ustedes? Pues igual, o sea no como... Por mi parte como no, no se me da que me enseñe Sino yo ir buscándole Igual viendo a amigos que tocaban la guitarra y todo eso Me empecé a influenciar Y de ahí empecé a tocar la guitarra ¿Y tú Pepe? Entonces igual empecé a tocar de manera empírica en eh, la batería, tengo tocando apenas tres años y eh, pues me compré mi batería, estaba tocando con otra banda se llama Los Puntos Rojos, un saludo a Mauricio, a Bloque a ellos, y pues después se, vin se vinieron otros proyectos, otros amigos, los Aston, después los Broken, eh, en el cual participaba Fer. ahí tocábamos juntos, y ya después pues eh, mi hermano ya tenía, ya, bueno ya ya tenía la banda pues de cierta manera armada, yo también ya, ya tenía pues estaba tocando por mi cuenta, Y pues la necesidad de menos por internet nos sacamos el... del lado de los cobers Claro, al buen fuente Y ya empecé a tocar, empecé a tocar con ellos también eh, O sea que para hacer una banda lírica este, están, están haciendo un esfuerzo muy loable me parece Bueno, vamos a escuchar una canción de Iggy eh, ¿Qué es lo mejor? ¿Qué fue, no, ¿Qué fue mejor? ¿Qué fue mejor? Perdón ¿Qué fue mejor? Regresamos para seguir entrevistando a los Sonics después de esto Empezamos aquí para seguir charlando con los Onixe. Y bueno, para todas las bandas es fundamental el apoyo que se pueda eh, obtener y un apoyo muy importante es el de la familia, así que díganos cómo se ha tomado su familia el hecho de que se hayan decidido dedicar a la música. La familia, bueno, de, de Pepe, este, pues muy bien porque económicamente y en el lugar que es nuestra casa. Ensayamos. sí pues nos apoyan muy bien aguanta nuestros ruidos y, y todo eso porque más que nada en casi todo el tiempo que, que hemos estado juntos pues ha habido música en mi casa y, y Pepe en la batería y una guitarra y así así nos fuimos acostumbrando mi familia sí. y en tu caso Beto? aquí en mi caso pues este este aquí pues yo empecé así y todo me dijeron no que tus loqueras no vas a durar y así cosas así Pero fue así pasando el tiempo y todo Y ya pues, vieron que yo iba más serio Y aquí y pues vieron que sí pues, vamos Ya íbamos subiendo aquí Con Onixie, con Osvaldo, con Pepe Y eso lo vieron en el, la tocada Del Nikes y pues así como que agarraron La onda y dijeron no pues este, este sí se lo está tomando en serio Y pues sí ya me apoyan aquí con Con cosillas aquí Los pasajes, todo eso eh, A ver una pequeña este, Cuestión que me salió ¿Qué dicen sus familias cuando componen ustedes una canción y se las muestran? ¿Cuál es su impresión de sus canciones? Muy bonito, básicamente. Muy bonito. Sí, eso es, es, <risa> ¿no? es como un parámetro, ¿no? Y sí creo que es la gente más sincera, tu hermano, mi mamá o mi papá que te dice si sí, me gusta, no me gusta, entonces pues, pues es como un parámetro muy importante para nosotros. Eh, ¿Se podría decir que eh, depende de si hacen triunfar una canción el apoyo de sus papás o...? O nada más es un comentario al aire No, pues sí, tiene que ver algo Porque si pues, nos dicen, no, de plano no, no la hagan Pues sí, como que nos desanimamos Y de plano no la sacamos Y, y, y al contrario, si nos dicen No, les quedó así bien chida Pero, Bueno, en sus palabras, ¿no? Les quedó uh. bonita y todo <risa> este, <risa> Me gusta <risa> su de, canción de, Pues sí, pues ya, nos animan más Y pues y nos dan más ánimos de sacar la, la canción no Igual y pues nos dan bien. este tips así de Pues igual si hacen esto o hacen otro, pues igual para cambiar la música, así nos ayuda. Ah, muy bien, y ya como banda y personalmente, ¿cuál ha sido su mejor momento? Eh, pues yo creo que entrada en bueno, en la satisfacción como banda nos queda que en tan poco tiempo hemos hecho cosas pues importantes, bueno, hemos eh, tocado en, en frente de muchas personas, hemos tocado en diferentes lugares, hemos tocado en Texcoco, hemos tocado en Puebla, Eh, pues nuestro nuestro aniversario hace un año tocamos en, en el jarro vamos a volver a tocar en el jarro este año y pues bueno también salirnos de ese ambiente de, de, de fiestas de amigos y tocar enfrente también de gente que que, que no nos conoce y que bueno ellos eh, también eh, son bastante bastante estrictos al momento de juzgar eh, una eh, bueno la música y pues creo que nos ha ido bien en ese en ese sentido la primera fue en la Colonia Roma en el Nickels eh, nos fue muy muy bien Después pues, se vino la Concagua Ganamos la ganamos una grabación en el estudio En, el, en la guerra de bandas de, de Rip 111 Y pues eso nos, nos anima no eh, Creemos que las cosas pues Van por buen, por buen camino eh, Muy bien, y ahorita que lo mencionas Este concurso de Concagua 2010, me parece que es este, De los logros que han tenido el más Publicitado, por así decirlo ¿Cuál fue su impresión después de ganar El concurso de la categoría de internet? Pues, pues Muy bien, muy De sorpresa, ¿no? No lo esperamos sí, Ajá, la No lo esperamos verdad, ¿no? Como que si sí nos callas de de oh, Genial ¿Sí, no? <risa> Nosotros, wow no sé, Y ¿Cuál fue el premio que les dieron por ganar este concurso? ¿Es fue grabación fue de una personajes. grabación Gracias a la gente que votó por nosotros, de hecho Les mandamos un saludo Esperemos que haya habido alguno de los votantes en este programa Y bueno Ya para terminar la sesión de preguntas eh, Díganme, hay un rumor ahí Una especie de De leyenda urbana sí. Que dice que los músicos Ligan más ¿Eso es cierto? Pues sí. en el caso del baterista Liga más gays, así todo eh, como no. todo, ¿no? Pues yo soy una persona pública Pues quisiera, digamos, Es su bronca, ¿no? Es un, mito, no sí, pues es un mito Creo que yo no soy músico, porque no digo <risa> No, pues sí, es un, es un simple mito También depende de la persona con que... con qué carácter no, vaya así de que va a ligar y todo eso, ¿eh? o sí, bien, así bien, de que oh, no, vaya, no. Voy a jugar. exacto. Claro y no nada más es ligar, ¿no? Conoces mucha gente, muchos eh. amigos, haces amigos de otras bandas y y pues también hay ese apoyo, ¿no? La, el apoyo de, de otras bandas que pues nos echamos la mano en un micrófono, un cable o transporte o lo que sea, pues pero siempre pero la fuerza vas, exacto. No es o sea, no. eso, eso, esas pequeñas cosas que hacen que entre bandas nos apoyemos, pues hacen pues que sí que haya un mucha gente que esté alrededor de, de nosotros como, como banda y como amigos, ¿no? Ah bueno, entonces para todos los radioescuchas que pensaban que haciéndose músicos ligaban más Por lo menos aquí tenemos tres testimonios de que no Intéptelo, pues no pierden nada <risa> Además la música es muy bonita Lo que claro. importa es más la actitud <risa> Y bueno, vamos a volver a escuchar otra canción de los Onix E ¿Esta canción qué es? Va a ser ¿Por qué no estás? Este, aquí de los Onix E, obvio este, esta, esta rola fue creada por mí, la letra Y ya fuimos aquí armándola entre Pepe Osvaldo Y yo, y Lalo también le puso de su cosecha algo ahí. Este. Y pues sí. ¿En qué te basaste o en qué te inspiraste para crear ah, esa ah Pues así fue en un, la, en un lapso que empezó Onyx. Claro. No, fue que empezó Onyx, así de que. Pues no, empezó así Onyx tranquilamente y todo, sin ellos de hecho. Y entonces, este, pues fue así de que se deshizo esa banda, ¿no? Y entonces, pues lo que pasó fue que yo me desesperé en los covers y todo, y ya. Y dije, no, ahora tengo que hacer propias, ya mi próxima banda va a ser de propias, ya no de cover. Y ya este así fue que na, este, me puse a crear rolas al oeste y todo. Y sí, salió porque no estás junto a mí. Y la del sí, va con dedicatoria Lisa. No claro. uh. Bueno, vamos a escuchar esta canción. Regresamos para tenerles aquí unas pequeñas sorpresas a los Sonics E. ¡Órale! Bueno, ya para despedirnos aquí con los Sonics. Yo la vez pasada que tuve un invitado Había aclarado que cada que tenga invitados Los voy a poner a cantar Y pues los Sonics no van a ser la excepción Y los vamos a escuchar aquí en una versión acústica ¿De qué canción? Punto B Punto B, que es la última canción que han grabado oh, La, la primera, la, la verdad, primera que canción que grabaron sí. Ay, me confundí. Y bueno, este, por favor apoyen a las bandas eh, independientes No por ser independientes Quiere decir que tengan... Menos calidad, al contrario, muchas veces Las bandas underground Tienen más calidad en sus letras Y en su música que las bandas comerciales Búsquenlos en las redes sociales En el Facebook onix -e oficial Y en el MySpace El MySpace es, es www.myspace.com Diagonal Onix-cmx Es el MySpace Sin el guión MX nada más Así nos pueden buscar Ok, sigamos, eh, sigan buscando más de las bandas independientes Apoyen a la música mexicana Y vamos a escuchar a los Onyx C con esta canción En su versión acústica regresamos De que estés siempre junto a mí Esa fue una canción en vivo de los sonix Que como se habrán dado cuenta Salió muchísimo mejor que la vez pasada Que se tocó en vivo en este programa Si no me creen, escuchen el programa Anterior, donde realmente La calidad es muy inferior a lo que se acaba de escuchar En este momento Y bueno, ya para despedirnos este, Les recuerdo, por favor, apoyen a las bandas independientes mexicanas Que la música Es de calidad y las bandas Necesitan mucho el apoyo de los Seguidores, de los fans, además del de la familia Y bueno, algunas palabras para despedirse Muchachos eh, Pues no, pues antes, antes que, que Nada, pues agradecerle a toda la gente que, que nos ha apoyado, que nos escuchan Que están ahí en las redes sociales, que nos comentan Y demás, a los que van a, a Vernos tocar en fiestas o en eventos que, que tenemos, pues muchas gracias y los seguimos Esperando ahí cada vez que tengamos Un, un evento y pues les recuerdo las Las fechas vamos a tocar el 26 de, de febrero en el Hard Rock, en la fiesta de, de nuestro amigo Harvey. Y después el 26 de, de marzo vamos a tocar junto con una banda que se llama Aurum, otra banda que se llama Rachel en el S22 de la Colonia Roma. Este, pues están ahí invitados, los esperamos, ver de caras nuevas o así. Y, y que nos apri no, que busquen nuestra música en el Face y en el MySpace que ya se les dio. Sí, pues de verdad muchas gracias por apoyarnos y... apoyar la música pues nuestra música, nuestra música. <risa> y bueno pues muchas gracias Anixe por compartir su tiempo con nosotros yo soy su servidor Fernando Rodríguez aquí en Lirarol su programa y nos veremos en una próxima emisión hasta la próxima